Yo me levanto temprano Perdió la muscula del bochón, en movizar mi figura, Mejor me convertido a la basura, otra vez igual, la hemorragia de los sentimientos, estoy seguro y entro en tu. Me encuentro cuando ustedes lo mismo. La última vez que me encontré hace como 20 años, y que no, yo con estos pies no puedo hacer una mierda. Me emborracharon, me borracharon, terminé vomitando la calle, me agarró un patrullero y me dijo, loco, eh, adentro. Y terminé preso, bueno, está bien, ¿qué haces yo? La segunda vez me cagaron a trompadas por andar a voluntades ¿eh? porque me dejaron re de loco. Yo no quiero mucho estos pistes, pero son muy decadentes, loco. Surita. <laughs>